El chico, cantante, compositor, productor es el estadounidense Dan h a r m o n Dan Replay es uno de sus éxitos, pero además tiene más, e h como por ejemplo Relight My Fire, una canción que versionaron Take That. Incluso el tema incluido en la banda sonora de Rocky IV, Living in America, en parte es suyo. Y con él hemos querido empezar hoy. Y hoy es viernes. Y hoy nos dedicamos a dedicar. Y hoy comienza el fin de semana. Hoy, hoy, cuantas cosas divertidas. Hasta las 8 y las 7 en Canarias. <música> <música> Buenas tardes, queridos. <música> y Leo Garriga. Y Víctor Álvarez. Y hoy con nosotros, trayéndonos la información puntual, Daniel Reloa. Bueno, venga, va, que hoy tenemos el día de las dedicatorias. A partir de hoy todas van a ser en directo. e ¿Eh? todas en directo, ¿eh? Os doy ya el número de teléfono: 606. Toma, toma nota, por favor, y apúntatelo. Incluso, fíjate, podrías incluirlo en tu agenda de contactos y pones Playkiss 606-712-658. Venga, va, te lo voy a volver a repetir, ¿vale? 606-712-658. Bueno, tú nos llamas por teléfono, nos dices qué canción quieres dedicar, yo te la busco, ¿vale?、Eh, y sales conmigo por antena y nos cuentas lo que quieras y a quién será q u quieres dedicar, ¿vale? 606-712-658. Comienza el fin de semana, hoy es nuestro Dedication Day. Por fin es viernes en Play Kiss. Play Kiss. マルダスガノモネイ、イスガレストンブリーズルダスガノパウォー、イスレイ、イスガンリーズマガノモネ People、just want more and more freedom and love. What is looking for、One、more and more? People just want more and more freedom and love. What is looking for? f r e e d from desire. Mind and senses purified. f r e e d from desire. Mind and senses purified. f r e e d from desire. Mind and senses purified. f r e e d from desire. No, no, no, no, no, no. My lover kept t h money, he's got his tongue, believe. To My lover kept t h power, he's got his tongue, believe. To My lover kept t h fame, he's got his tongue, believe. To My lover kept t h money. w God At the s t a r s we are billions of beautiful hearts, and you s o l d us down the river too far.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 Are you ready? I'll be ready. En órbita en este comienzo del fin de semana, sobre todo con canciones tan exquisitas como esta. Primero sencillo de su álbum, Beautiful Trauma. Por supuesto, es ella Pinky. Esto, What About Us? What About Us? What About Us? What About Us? What About Us? What About Us? Qual r e García。 サンリー !Wow!Desde Emergency on Planet Earth, aquí un gran fan de Jamiro Quay.Dedication d a y w a、bueno, nos vamos a ir hasta Gran Canaria.Ahí tenemos a nuestro amigo José Antonio, que está muy, muy enamorado.José Antonio, buenas tardes.Buenas tardes, r g g i q u é tal?Cómo se está por Gran Canaria ahora mismo?Bien?Ahora mismo, mismo contamos con una temperatura de 28 grados. Cielos parcialmente cubiertos de calima y una sensación húmeda que no lo puedes ni imaginar, Ricky. Bien, pues después de la información meteorológica pasamos a los deportes. No es broma. José Antonio, oye, ¿qué canción querías pedirnos? Mira, te quería pedir la canción de Whitney Houston, que le da pie a la banda sonora de la película El guardaespaldas, ¿Sí? de Kevin c o s t n e r Eh, I will always love you. u se l a q u i e r o d e d i c a r a mi mujer Se la quiero dedicar a mi mujer porque es una mujer muy luchadora, es única en su especie y hace cuatro años ¿Sí? superó una grave intervención quirúrgica. Ah, muy bien. Pues oye,、eh, José Antonio, veo que la quieres muchísimo. Y te tengo que decir una cosa: yo también os voy a querer siempre, porque gracias a vosotros no estoy en el paro. Gracias, José Antonio. Un abrazo. Maravilla, qué delicia de canción. I will always love you, la gran Whitney Houston. Nos la pedía nuestro amigo José Antonio desde Gran Canaria a través de nuestro número de teléfono: es el 606-712-658. Hoy es nuestro Dedication Day. Esto es. Hey, hey. Hey. Hey,、oh. Con Ricky García Contigo. Llámanos si quieres dedicar una canción, llámame. Te estoy esperando. 606-712-658. Te lo repito: 606-712-658. Lo que no sé si te había dicho es que hoy vamos a tener para alguno de nuestros oyentes que haya salido en directo conmigo un fantástico altavoz con los amigos de e n e r g y System que os va a encantar. Sepan esta canción. Sí, a ver, usted, usted, usted, usted. Pásese luego que les daremos una clase. <risa> Alaska y Vilalaba. Ni tú, ni nadie. Dedication Day. Bueno, estoy seguro que nuestra amiga Paula y su hija Alba se la saben de memoria esta de Alaska, ¿verdad que sí, Paula? Buenas tardes. Claro que sí, buenas tardes. Faltaría más, ¿verdad? Vaya. Oye, ¿qué, ¿qué canción nos queréis pedir? Vamos a ver, esto es lo primero. Así mientras tanto, y cuentas tú a quién se la quieres dedicar, yo te la voy buscando, ¿vale? Muy bien. Pues mira, queremos dedicar la canción de Adel, e、ah. la de Set Five to the Rain.、Sí. Y se lo queremos dedicar a los Yayos,、eh, Pedro t o q u i n o y Teresa,、sí. i Nisa. s Venga, Yayo, la voz i s Que están terminando y les queremos mandar mucho ánimo para que terminen pronto. Bueno, fenómeno. Y oye, con la canción de Adel, ¿no? Que les debe de gustar muchísimo a los Yayos, ¿verdad? Sí, les gusta un montón. Bueno, pues. Y, y que son, son fieles a vosotros, siempre os escuchan. Día, tarde y noche. <ríe> y, y bueno, pues qué mejor manera que por aquí que mandarle mucho ánimo. Bueno, pues muchísimas gracias por llamar y muchos besos a los yayos. Y que coman algo de uva, que no hace falta guardarla toda para vino. いい <semana. S 2>、yeah. clásico Hecha por los tremendísimos UB40. Nos encanta el rollito pausado y positivo de esta canción. Red, red wine. Dedication Day. Bueno, cada día tenemos audiencia más jovencita. Fíjate, nuestro próximo invitado, que es Rubén, tiene nueve años. Hola, Rubén. ¿Cómo estás, querido? Bien. Bueno, escucha, ¿qué canción nos vas a pedir, Rubén? Así la voy buscando. ¿Qué te parece? b i e n La de Begging de Madcon, n q u i é n e s Sí. Venga, ¿y a quién se la quieres dedicar, Rubén? Va. A mi familia y a todos los que están escuchando la radio. Ah, muy bien, oye, pues estoy seguro de que todos los que estamos escuchando la radio ahora te vamos a mandar un beso bien grande y te vamos a poner la canción de Madcon. Oye, Rubén, un besito para ti y para toda la familia. Vale. Adiós. s a d i ó s fuera qué canción así que te v e n g o ahora mismo a la mente te recuerda más a los 80 a qué e s t a sería candidata are... I, I, I... The radio star, por supuesto son t h e vacos Nos acercamos a las 6, serán las 5 en Canarias. Llega Daniel r e l o v a para ponernos al día con las noticias. Y luego recuerda que a la vuelta tenemos nuestro número de teléfono que es el 606-712-658 para que me llames y dediques una canción aquí en directo conmigo. ¿Te apetece? Hay regalo al final de la tarde, ¿eh? No te vayas, te espero a la vuelta. Esto es Kiss.